Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Dale tu mano a l'indio, dale que te haga bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano a l'indio, dale que te haga te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que has de andar. Mano de cobre has de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te bien encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo gritó el fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. Dale tu mano al indio, dale que te hará, el camino como ayer yo lo encontré yo me llamo Asunción león baptista soy de soy de la grandeza municipio de amatenango pues nosotros venimos en la Garrucha porque hay reunión con las hermanas zapatistas por eso y las, las hermanas de aquí de San cristóbal nos nos trajo aquí Para qué hay que conocer las hermanas zapatista, porque ellos están luchando por nosotros, por los pobres. Por eso anti también nosotros vamos caminando poco a poco también, porque yo no lo sé leer, no lo sé escribir, pero solo que lo oigo la palabra, solo oigo las hermanas zapatista que están caminando, porque el mal gobierno no lo, no echa en cuenta como nosotros porque nosotros pues queremos despertar también nosotros unos minutos vamos a comenzar con la bienvenida es todo tenemos la palabra a la compañera comandante Susana de parte de la compañera comandante Ramona la comandante Ramona costó pues, muy grave su enfermedad pero un tiempo pues sabemos bien que comandante Ramona ya no está aquí pero su, su palabra Ramona pues vive y no está muerta Ramona Tenemos la palabra de la bienvenida a la compañera Sandra de la Junta de Buen Gobierno Damos a, lo, a la bienvenida por llegar desde nuestro Caracol 3 de la Garrucha en este encuentro de los de las mujeres para compartir nuestras ideas con los pueblos de México y del mundo. Y también le, le pedimos que nos escuche nuestra palabra como mujeres zapatistas. ¡Viva las mujeres zapatistas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! las compañeras Comandante Ramona! ¡Viva! la sociedad civil e internacional. ¡Viva! ¡Viva la compañera miliciana y e insurgente y comandante! ¡Viva! Es toda nuestra palabra, compañeros y compañeras. ¡Gracias! No estamos todas! No ¡Faltan las presas! ¡No estamos todas! Compañeras, por favor que van a salir acá, aquí no se permite hombres, por favor que se acomodan bien las compañeras de la prensa y porque ya vinieron las comandantes. escondido ahí en ese poste, por favor, que se retire. ¡Era! Tenemos la participación de la compañera Abuelita Almina. Gracias a Dios que aquí están con nosotros, que nosotros no sabemos de dónde vinieron, en qué países, estados, los caracoles. Nosotros no sabemos, no nos conocemos. Hasta ahorita que nos venimos a ver, a conocer a todos que somos hermanos, que somos campesinos, somos pobres. Así es que levantamos esa organización para ver que nos organizamos por lo que no, no, nos, no nos quiere ver el gobierno. Como yo no sé bien hablar en español y no sé leer, no sé escribir. ¿Por qué? Por causa de los patrones. No tenía como animal. Nosotras las mujeres ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco pero todos somos una sola humanidad. Antes de ZLN, estaba muy maltratado los maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres. No nos tomaba en cuenta por ser mujer. Decían que solo los hombres tienen derecho hasta nuestros padres. Nos decía que nosotros como mujeres somos, no valíamos nada, no teníamos libertad para salir a participar, ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres. Antes solo los hombres se divertían, porque cuando el hombre llegaba en la casa, debía estar lista la comida, Y si no estaba lista, empezaba a regañar que porque no había estado la mujer en la casa. Y luego se ponía celoso. Les decía a sus esposas que andaba buscando otro hombre. En la familia, si nacía un bebé si era niña, el esposo la despreciaba porque quería tener puros niños. Las niñas de poca edad ya cuidaba a sus hermanitos y los cargaba y no le daban tiempo para estudiar ni para jugar. Además, el hombre tomaba trago y le pegaba a su mujer. Las mujeres no tenían dinero para gastar porque solo los hombres manejaba el, el dinero y lo maltrataba lo poco que tenía. Buenos días, compañeras y compañeros. Les voy a platicarme unas dos palabras como cómo vivimos ahorita. ¿Qué piensan, compañeras, como que lo platicó la compañera? ¿Será que vamos a seguir así o no? ¡No! Bueno, compañeras, pues ahorita que nosotros ya no queremos que vamos a llegar así como nos platicó la compañera. Por eso ahora, Nuestra lucha, hay que seguir, hay que echar la gana, compañeras. Porque yo, desde cuando que estoy en la lucha, pero no me aburro. Estoy tranquilo en mi lucha, compañeras. Ahora ya tenemos el valor de tomar los diferentes cargos para promover los diferentes trabajos colectivos que estamos creando con nuestros pueblos en resistencia. Y ya no vamos a dejarnos que nos humillen en mal gobierno, porque vimos que sí podemos gobernar con nuestros pueblos. Adelante, niños, niñas, niños, jóvenes, porque el fruto de esta lucha es de ustedes y para las nuevas generaciones. El 1 de enero de 1994, muchas compañeras insurgentes y milicianas fueron y entraron a pelear con el enemigo, no tuvieron miedo. Más vale morir peleando que morir de hambre y de enfermedades. ¡Viva el tercer encuentro y el primer encuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo! ¡Viva! ¡Viva las bases de apoyo del EZLN! ¡Viva! ¡Viva la compañera Comandante Ramona! ¡Viva! ¡Viva a todas nuestras y nuestras compañeras caídos! ¡Viva! ¡Viva a nuestras compañeras y de Atenco y Oaxaca! ¡Viva! Soy Estela Figueroa, soy de la Argentina. Este, estoy acá, estoy acá en San Cristóbal, hace un rato ya. Me parece que el tema de mujer no es tan fácil de desarrollar. Siempre parece que hay otras prioridades. Este sobre todo en los contextos políticos en Latinoamérica, pero creo que pueden ir juntos los temas. Los temas me refiero a las necesidades que nuestros pueblos puedan desarrollar una autosuficiencia como para enfrentar las circunstancias de pobreza, de injusticia fuertemente y de violencia. Bueno, para nosotros nuestra lucha es la defensa de la tierra a raíz de a partir del 2001, el gobierno de, de Vicente Fox y el entonces gobernador representado por, del Estado de México representado por Arturo Montiel pretendieron arrebatarnos nuestras tierras. El 22 de octubre sale un decreto expropiatorio el cual decía, pues ya tu tierra no es tuya, ya es de nosotros para hacer un megaproyecto de, de aeropuerto, ¿sí? Nosotros como pueblo decidimos eh, eh, nos organizamos ese mismo día que amanecimos, pero en la mayoría finalmente coincidimos en que no era no tenía ningún derecho a arrebatarnos nuestro patrimonio. Es así como el pueblo nos organizamos y le dijimos al gobierno, "No vamos a dejarte nuestras tierras." Y, y a raíz de, de ese día eh, inicia una lucha, pero sea incansable por la defensa de la tierra. ¡Libertad, libertad a las pesas por luchar! Los machetes son es una herramienta de trabajo y ahorita es símbolo de nuestra lucha para todas nuestras hermanas, para todas aquellas que aunque no tengan presos, han hecho suya esta lucha, han hecho suyos a los presos, a nuestros presos de Atenco, a los de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Veracruz y de todo el país. Eso es lo más importante, que no solo sean tuyos, que te das cuenta que no son tuyos, que ya son de todos, de todos y de todas. A uh, mi nombre es Marian Tenuto Sánchez. Y mi organización es el Comité de Apoyo a Chiapas en Oakland, California. Creo que ha, ha cambiado mucho ahorita. Esto fue hace mucho. Y ahorita es diferente. Yeah. Y por ejemplo, en, en el municipio autónomo de San Manuel, el consejo autónomo es mitad mujeres, mitad hombres y antes todos hombres. Yeah. So, mucho avance. Yo soy francesa, yo viene de París. Eh, yo vine aquí para encontrar a la mujer zapatista, porque yo yo conozco el, el movimiento zapatista, pero no conozco la, la forma que, que quiere esa mujer, que, que hace la mujer aquí. Yo soy Sandra Montesnava, también alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estamos aquí primero porque somos mujeres. Eh, y bueno como lo han dicho las compañeras también las compañeras zapatistas igual eh, hemos sufrido lo mismo pero no igual ¿no? en diferentes contextos pero igual como mujeres hemos sido marginadas oprimidas, reprimidas, golpeadas maltratadas y pues trabajar por construir eh, Eh, la paz, la justicia y bueno, ese mundo en donde quepan muchos mundos, ¿no? es venir a aprender. De la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA de República Dominicana, un saludo de hermana de la resistencia de las mujeres campesina y de los hombres del campo de República Dominicana y del Caribe. Por amor a la tierra, madre nuestra, ultra unidos fuertemente vamos a recobrar nuestro ser nuestra historia marchemos la victoria se alcanza cuando hay pueblos que quieren caminar el éxodo es doliente con sangre va marcando paso a su paso dejando la huella del amor seremos solo un pueblo la raza de esta tierra el continento del imperio invaso. Y gracias a nuestros mayores que se levantaron para cambiar la situación y cambiar la vida de la humanidad, para no seguir siendo olvidados y olvidadas. Por eso yo como niña ya conozco la realidad, porque actualmente ya no es igual como en los años atrás. Estos derechos que yo tengo serán mis mejores. Armas para defender mi vida y para seguir luchando. Mi nombre es Marina. Yo vengo del poblado San Rafael, municipio autónomo Francisco Gómez del Caracol 3 de la zona Selva Celtal. Y yo cumplo nueve años el día 4 de enero del año 2008. Compañeras y hermanas. Les quiero platicar unas cuantas palabras sobre de mi vida. Yo estoy estudiando en una escuela autónoma zapatista porque tengo derecho de hacer lo que yo me gusta. Mis padres ya me dan libertad de estudiar, de participar, de bailar, de cantar de divertirme. Pero en mi escuela autónoma a veces no encontramos los materiales Pero no podemos solicitar con el gobierno porque estamos en la resistencia. Y mi papá dedica a trabajar en el campo. Y lo vende su cosecha para conseguir un poco de dinero para comprar mis materiales. Así resolvemos las necesidades. Porque nosotras, los zapatistas... No estamos agarrando limosnas ni migajas que regala el mal gobierno porque no podemos traicionar nuestra lucha. Yo me siento muy orgullosa de ser zapatista. No hay por qué desanimarme porque ya estamos acostumbrados con la resistencia porque es la mejor arma para nosotros. Es todo, mis palabras, mis queridos públicos, muchas gracias. Tú todo mi ser, mi vida lo proclama, que llevará el mañana de nuestra libertad. Yo sé que al fin veré nuestra no Eso está todo desde Radio Vaga de Total, su comanda Ramona y las zapatistas, salud y anarquía.